Edelab informó cortes programados en los hornos. La empresa anunció que este lunes llevará a cabo una serie de cortes programados en la localidad de La Plata y se verán afectadas algunas zonas de los hornos. De acuerdo al comunicado oficial de la empresa, podría faltar el servicio de 9 de la mañana a 7 de la tarde en la zona de 66 a 68 bis y de 156 a 159 en los hornos. Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras. la UNLP realiza un seminario para las carreras vinculadas a salud. Se trata de un seminario de formación técnica y sanitaria para estudiantes y graduados de distintas carreras de salud. El mismo está organizado por la Dirección de Redes Intersectoriales en Salud de la Secretaría de Salud de la Universidad Nacional de La Plata. La iniciativa tiene por fin fortalecer el diálogo conjunto y permanente con las unidades académicas y con las distintas áreas de presidencia de la UNLP, sobre todo las relacionadas con el voluntariado universitario impulsado para el abordaje de la pandemia. Un servicio que informa más cerca. capacitarán en educación vial para el programa Licencia Joven. Los titulares de la cartera de transporte de educación Jorge Donofrio y Alberto Sileoni firmaron un convenio que prevé concientizar y educar en materia de seguridad vial a 300 chicos y adolescentes de escuelas bonaerenses. Con el curso anual de seguridad vial se capacitará a los estudiantes del penúltimo año del secundario en materia vial para otorgarles una constancia para no tener que rendir el examen teórico de sus primeras licencias de conducir a quienes aprueben. La iniciativa será implementada en 4.600 escuelas de la provincia. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 3 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.